hicimos charlar con Mari Rodríguez, que bueno, ella ya es parte de nuestro de nuestro espacio aquí porque siempre está con nosotros nosotras acompañándonos con toda la información. Le damos la bienvenida a la vecina. Entonces, Mari Rodríguez, ¿cómo estás? Karina, mi corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, con frío, porque frío y barro por todas lados, impresionante. Mari, contanos de, de cómo está el barrio, vos sabemos que estás en el progreso, eh, ya, a, sabemos que no hay gas, la... de que las calles están medio medio complicadas. Ya, acá no tenemos gas ninguno acá del barrio, eh, la mayoría tienen salamandras, tampoco hay leña, claro. por ahí tienen leña, por ahí no tienen. Eh, mucho frío, mucho barro, las calles están interesantes, no se puede... Se puede andar, se llenan muchísimo de barro, se mojan mucho los genes, se enferman. Terrible. Eh, bueno, y eso de, de por ahí, eh, no sé si sabés si si es, hay alguna familia que se ha autoevacuado, si han tenido que llamar a Defensa Civil. No, no, no, por ahora no. Bien. Acá en nuestro barrio no, allá en Nueva Vida tampoco. Eh, allá está más peor que acá porque... Acá por lo menos que hacemos tres cuadras y salimos a la ruta cambio allá es imposible transitar hoy por ejemplo me toca ir para me toca eh, ir a, a hacer la leche pero es intransitable hasta allí no puedo entrar eh, hoy hay apoyo escolar los chicos allá tomamos el no apoyo escolar allá y no vamos a poder ir vamos a tener que suspender porque los propios no pueden entrar en el auto claro Y las mamás mamá no dejan a salir de la casa, porque es imposible transitar por las calles. Claro, no, no, muy muy difícil. Hoy hablábamos también, ¿no?, de los vecinos, vecinas que por ahí piden un taxi también y que los taxistas a veces no quieren ir porque se les rompen los autos porque están muy malas en las calles y demás. Todo un problema, es, Mari. Es que sí, entran los taxis, no pueden entrar en ningún barrio. En ningún barrio pueden entrar. Va, de, va, los barrios populares ¿eh? claro Acá es imposible, te tocan bocina Y tenés que estar en la ruta Claro, llegan hasta la tenés ruta en, mm. en la ruta para poder tomar un taxi eh, Y allá Nueva Vida Directamente no entran Allá en Nueva Vida no entran ¡Nadio! Claro. Ahí estás con, está con los nietos, Marí no, con... Tomá, no, le voy a hacer una nota, hija Ah, con la hija Andá con mamá, <risas> aguantá el tiempo <risas> Mirá, yo está, mirá, mirá, mirá, Andá anda, con mamá bueno, ahí estamos con, con sí, María mi no sé que hablar del Pilar ay, pero sí. no, porque es muy pegó a mí, ahí se lo llevó es me gusta a mí, no sé que no puede estar sin, sin su abuela En está bien, está bien. Mari, contanos del ropero, sí. porque bueno, como veníamos diciendo, ¿no? Eh, acá hemos tenido re, hemos recibido pedidos de abrigo, de, de frazadas, de camperas, de pantalones y sabemos que bueno, a veces eh contamos solamente con una muda de ropa que bueno, por estos tiempos a veces se te enmoja un poquito y o el calzado, sí. ¿no? También. ¿Cómo está el ropero? Mira, yo desde que empezó la lluvia yo no puedo hacer ropero porque es imposible entrar. Sí, se está necesitando muchísima ropa, se está rompiendo mucha ropa, se está mojando mucho ropa, la ropa, las frazadas, los colchones, yo he recibido colchones, cama, y he llevado un montón para allá porque las casillas son muy precarias, con nylon y se le llueve, se mojan las zapatillas y se rompen. Ah. eh La verdad, Nueva Vieja está pasando económicamente eh, mal, porque no tienen leña, no tienen ropa, no tienen nada. Pero, viste, yo cada vez que yo voy, voy llevando y voy entregando. Pero no alcanzan las cosas. Ahora eh, me gustaría a mí pedir a la gente botas de goma de 20 al 45, por, de mujer y hombre, porque no pueden andar los nenes con zapatillas porque se les rompe, se les embarran y se rompen. Y después no tienen que ir a la escuela. Algunos no dejan de ir a la escuela porque si llueve mucho barro no pueden salir de la casa, entonces eh, no pueden llegar embarrados a la escuela también. Claro. Y el tema también de la comida, Mari, ¿no? Sabemos que estás en merendero eh, y, y las familias que, que trabajan en los barrios populares muchas veces eh, trabajan eh, por su cuenta, ¿no? Son eh, productores algunos o salen a, a trabajar a las calles y con este tiempo tampoco pueden trabajar, debe ser difícil su economía, ¿no? Es todo difícil. mira acá los dos merendero donde estoy yo acá el abuelo Juan y... Eh, creando futuro, transformando futuro ya no tenemos leche, no tenemos azúcar lo eh, arreglamos con lo poco que hay porque no hay nada ya no le podemos dar a, a los vecinos cuando viene y te, dan, te piden eh, no le podemos estar ayudando porque es imposible porque no podemos atender a los chicos no podemos darle que sea un, un, una caja de mercadería porque es imposible, no hay nada lo estamos quedando sin nada Sí. Ya no hay, el, los que me dan a mí de 70.000 pesos cada merendero, yo compro el queso, me sale 30, 35.000 pesos, ¿y qué me quedan? 30.000 pesos, ¿para qué? Para comprar, eh, ponerle una, y eh, compro un dulce de batata, un dulce leche y otra vez cogí que se terminaba 70.000 pesos. No nos alcanza eso tampoco. Y la garrafa, la Mari. Y somos, cada chico, cada merendero y 30, 40 chicos. Claro. claro. Sí, no eh, nos no alcanza realmente nosotros. No tenemos leche líquida, no tenemos leche en polvo porque ya de Arco, ya que es el pedido que si se vamos a retirar que era el del nivel nacional ese ya no no lo tiene más, ya no, no, no nos no más. El que o sea, están perdón. recibiendo es el el municipal, ¿no? Es es la tarjeta esta que, que son 70.000 pesos. ¿Por eso es nomcito? Eso, sí. eso es lo que te estoy diciendo, los sí. 70.000 pesos que le dan para cada merindero. Solamente el municipal, nacional no. Uh -huh. Solamente el municipal, nomás que son 70.000 pesos para cada merindero. Mari, y con eso también eh, cuentan con el tema de la garrafa, porque sabemos que claro, ninguno de los dos barrios tiene gas. Últimamente, ahora últimamente, hace tres meses y no me están dando la garrafa, porque dice que no todavía no, no se arregló el convenio del gas. Yo no estoy retirando porque también yo soy encargada de retirar, de ir a comprar las cosas con la perfecta, de ir a retirar la garrafa, y no la están dando porque no no no firman el contrato con la empresa del gas. Qué bueno. Por eso no estamos recibiendo. Y a veces... Con el fondo que hay o ponemos todo un poquito y los compramos una garrafa claro, yo por sí. ejemplo que yo eh, estoy acá yo cocino con mi hornito eléctrico para llevar a nueva vida y los lunes también le cocino yo eh sí. después miérs jueves miércoles lunes a ver, miércoles no jueves sí jueves se riesn a cocinar allá con el, el merendo, porque el viernes cocina yo también. Qué bárbaro, Marín. Qué, qué triste, qué triste la realidad, ¿no? Porque, bueno, eh, sabemos de que hace bastante, ya no es de ahora, que, que hay necesidad en los barrios, eh, en estos principalmente en los barrios populares, pero, bueno, estamos en una situación donde realmente hasta quizás la gente que antes podía ayudar ahora ya no puede porque, bueno, realmente eh, los números y la economía está muy difíciles. Es que está difícil todo eh, Tampoco nosotros jamás Lo vamos a, ca a, a cansar De yo agradecerle a la gente Cuando estuvo la pandemia Hasta el día de hoy es impresionante La gente cuando viene y te da La gente de Viedma es muy solidaria Las que menos tienen son los que más claro. están con nosotros Y también la economía de ellos También me afloja Ya antes teníamos muchos socios Que nos daban 500 pesos por cada Para mí, vos dabas el que quería querías ¿sí? daba por mes y teníamos esa plata, ahora directamente no tenemos nada de nada, porque la gente también no le alcanza, el tampoco podría decirle, vos, me ten, vos te comprometiste de 500 mil pesos por mes, y no es así, eso es la voluntad de ellos. Sí, no, complicadísimo para todos, y, y lamentablemente parece no cambiar esta, este clima, ¿no? Eh, a dónde, En este momento sabemos que está complicada también la, las calles y eso, pero igualmente quizás hay alguien que quiera acercarse, Eh, puede hacerlo en querario y que acá la que yo llevo las cosas para acá porque yo no sé decir bien cómo es el lugar de la vida no lo sé eh, eh, Yo no... te muy directamente pero si se quieren acercar a casa traer las cosas y yo llevarla para allá porque tengo un autito viejito pero voy y llevo las cosas Eh, damos tu número, ¿te parece así eh, <risa> por ahí, eh, vecinos, vecinas, solidarios, solidarias que quizás están escuchando eh, y tienen por ahí eh, algo para donar para el ropero o una caja de leche o un poco de, de... O sea, todo es bienvenido, Mari, todo sumo. Claro, nosotros lo que más necesitamos somos harina, leche, <risa> es hecho para elaborar, porque vos viste con un kilo de harina te uno dos docenas y media de tortas y ya comen cuantos miembros. ¿Qué claro. okay. Es lo Ajá. más principal de nosotros, va, fideos hoy estas cosas, ya no, si los quieren donar, bienvenido sea, pero lo más importante es que estamos harina, queso, leches, para poder elaborar nosotros, porque con un kilo podemos darle a 15 chicos esa frutacita de té o una tacita de leche con una torta frita. Qué bárbaro. Bueno, Mari, te agradecemos mucho eh, esta comunicación. Eh, ¿Podemos decir tu número, entonces? Sí, sí, mamita, no ningún problema, yo no tengo ningún problema. 2 Sí. No tienen de ir a buscar las cosas, yo tengo un amigo que es solidario también, que le aviso y voy a buscar las cosas y las traigo. Eh, movilidad yo tengo, a veces Buenísimo. yo hablo con mi amigo y vamos a buscar las cosas. El número es 2920-5872-29, eh, se comunican allí con Mari eh, para poder arreglar y por ahí, bueno, todo suma, ¿no? Eh, María, felicitaciones primero por todo lo que estás haciendo La verdad es que es mucho Y se necesita, como siempre decimos, no mucho amor eh, eh, y, y empatía también, ¿no? Empatizar con la gente que eh, le falta nada más y nada menos que la comida No estamos hablando de... de ni, ni, ni de... De lujos De, de lujos Es muy la comida, marido. ¿no? Que, y y, y realmente es... es muy triste O sea, es lindo saber lo valioso que, que del trabajo que están haciendo pero es inevitable la tristeza que nos da eh, esto no de, de, de la gente que eh, del pero, hambre, la eh, realmente ¿no? Eh, no yo no cuento las las cosas que pasan realmente en cada familia porque no es solamente le damos eh, atendemos a los neles también otros problemas ...familiares, cosas que andan pasando... ...y los, también nosotros... nos trae mucha tristeza... ...nosotros pasa algo... ...ponete, se quema una casilla... Y, ...y ya me están avisando madre... ...se quema una casilla... ...y yo dejo a mi hijo... ...solo que voy a ayudarla... ...que sea a dar un abrazo... ...o estar... Eh, ...dar algo... ...y que no es solamente... ...yo somos muchas compañeras... ...que estamos en esto... En ...la que más estoy... ...siempre soy yo... ...porque como recibo las cosas... ...ando en todas... ...soy yo... ...pero somos muchas compañeras... ...que damos lo que no tenemos... ...por esa gente... Y vos llegaste a ese barrio y vas gritando, ¡Hola, señora Mari! ¡Hola, Mari! ¡Hola! ya ¡Hola! sabés, con eso, ¡Hola! Ah, sí. me llena el alma. A mí te digo, la verdad, me llena el alma. Eh, va al merender y te dice, ¡Hola, señor! Y te dan un beso y me hacen unos perros. ¿Y qué sé que cae la lágrima? Porque sí. es lo más lindo recibir un abrazo, un beso y un mene que tanto necesitaba y que tan enamorado de uno, que le da algo que otras personas les dan, porque no es que yo lo compré con mi mis no me lo dio otra persona, y es como una cadena, y esa persona recibe el, las cosas que a mí me dicen, yo se lo digo a ella porque fue la segunda persona que me regaló, la primera cadena yo soy la segunda que me entrego a esa chica, y es muy lindo, a mí tiene la verdad mucho en el alma, porque me encanta que llegar al al barrio y te digan los nenes, seño te trañé, voy a ir tu señorita, no, es muy lindo, es muy lindo, yo doy mucho amor por eso nene más por todos, Gracias. Porque ojalá algún día puedan ir ustedes conmigo al barrio y van a ver lo que tienen corriendo, un abrazo, un beso, y tanto como los vecinos, como los nenes. Gracias, Mari. Muy muy lindo. Eh, la verdad es que te agradecemos mucho esta esta realidad que nos traes, ¿no? Eh, que a veces eh, es difícil por ahí eh, eh, entender cómo cómo se vive, pero bueno, eh, sabemos de las luchas en los barrios, ¿no? Esto de de acompañarnos. Sí, de estar presente, ¿no? Eso eso es lo que más importa, como ella dijo, un abrazo, un estar ahí claro. cuando se necesita. Muchas gracias, Mari. Te mandamos un abrazo y estamos entonces en comunicación pendiente de lo que vaya sucediendo por allí, por nuestros barrios populares. Dale, muchísimas gracias a ustedes que están siempre, gracias a ustedes también. Hay mucha gente que escucha en la radio y lo ayudan a los merenderos. Muchísimas gracias y... Nos que un montón, porque siempre están pendientes así los barrios populares que es muy lindo también recibido mucho amor así de a la distancia, pero recibimos mucho amor ahora yo te voy a mandar las fotos de me mandaron recién de, de nueva vida como está las call gracias mari abrazo gracias un besito bueno mari Rodríguez, del merendero eh, abuelo juan tiene un ropero también así que. Eh, bueno, si quieren por allí colaborar eh, En realidad la idea era poder hablar sobre eh, La situación de las ropas, del frío y demás Pero eh, sobrepasa la situación no del hambre, de la comida Sí, sí, sí, sí. El, podés estar agregado pero con hambre 2920-5872-29 Si quieren comunicarse, si tienen por allí algo para colaborar Con las familias de los barrios